¿Qué valoración hacéis de esta sentencia? Eh, bueno, hemos hecho un poco resumen de la historia desde que empezó el operativo el operativo se fundamentaba en una supuesta razones de Garzón que acusaba a gestoras de ser beta, que decía que los militantes de ETA eran de de gestoras eran de y bueno, pues con la misma del 1898 -18, que los labores que tenían con la gestora eran señalados Vimos para ETA, controlaban los presos, eh, captar militantes, hacer, llevar a cabo un carreglo roca, etc. Una de ¿no? bueno, las historias es que la sentencia recoge que muchas de esas cosas eh, no... O sea, ni, ni si hablo de ellas es una ¿no? Pero sí que hay un salto cualitativo eh, muy importante en esta sentencia. La sentencia habla de que no se es que no se es que no existe esa... Eh, relación que se dice de doble militancia, eh, de equine, de gestos, etcétera. que no hay ninguna relación con la calle borroca, que no hay relación de con la captación. Ah, eh, bueno, Barça también acusaba eh, de haber una caja común de la izquierda virtual, de, de pagar los sueldos a presos, etcétera, etcétera. Todo el tema económico no sale de absurdo para nada. pero La organización de sentencia, de declara que aunque no haya armas, aunque no utiliza la violencia, los fines de gestor a amnistía, y de manera organizada, son eh, subversivos contra el Estado, por lo tanto declara gestor eh, eh, no sé, son El saludo inmenso, porque gestor es una organización de masas, una organización de un organismo popular, que como todo el mundo sabe ahí, centenares de, de, de militantes, que durante los últimos tres años ahora pasado miles de personas que en todos los eh, pueblos y barrios pues, eh, se han hecho <coughs> un montón de, de historias. Entonces eso varía aquí, pues, por primera vez en la historia, una organización terrorista con centenares de, de, de militantes. ¿no? Eso es, en un principio, pues eh, lo que se les ha ocurrido a esto es para tapar jurídicamente la decisión política de acabar con, con esta descomunicidad. Y bueno, hemos pues, hablado un poco pues, las joyas de, de la sentencia, entre las joyas pues, existen ¿no? pues, por ejemplo eh, el tema de pues, que la denuncia de torturas falsas, las denuncias a nivel internacional contra... En la Unión, ¿no? las denuncias sobre la Dirección de los Cuerpos de Seguridad están, pues eso, no, supongo, pues en la la idea es que los demás, pues hacen eso para hacerle daño al Estado. Con el tema de los presos y si dispersión, pues, en eh, otro tanto, es eh, de lo mismo. Y, pues, eh, de todas las acusaciones que contaba la los fondos fondo ya solo se fundamentan en todos, que es el tema de presos el tema de la de, ley de, ¿no? del que se vayan. Entonces, eh, con el tema que se vaya pues dicen que todo empezó a partir del año 1999, un documento encontrado, no sé qué, eh, mi proleta, bueno, bueno aquí de todos no ha sido que que se vaya, como quien dice, eh, si no empezó o sea, en San Fermín empezó antes, ¿no? Y que ha sido una reivindicación popular de siempre, ¿no? Y el tema de presos, pues sí que hacen una especie de debatí burrillo sobre el control de los presos por medio de los abogados, pero claro, la sentencia en ningún momento dice ni cómo, ni quién, ni cuándo. Eh, es más, el único que siento reconocido en un instante de gestoras por la sentencia es abogado y queda absuelto al decir que, pues eso, que, que como abogado, el único trabajo que tiene es de, de abogado, ¿no? eso, es, eso es para Ana Tau, con lo que tenían, han hecho una película pero resulta es que las condenas son de 10 y 18 años. Y luego también habría que decir, pues es probablemente mal, que se supone que cada uno se le recomienda por lo que ha hecho él, etc. Pues, por ejemplo, vamos poner un ejemplo eh, muy claro en el caso de los dos námonos que han ingresado en prisión, eh, José y Álex Velasco. La acusación, aparte de ser registrada, es de para convocar una manifestación a favor de la bueno, de exigir el de la libertad condicionada de llegar a las tres y cuartas partes de los presos. Manifestación que encima fue eh, autorizada. ¿no? Entonces, la paradoja de es que han ingresado en prisión para ocho años bajo la acusación de haber solicitado una manifestación para pedir un derecho legal que el gobierno no cumple a, a los gobiernos de la No. Lo que cabe suponer es que muchas de las reivindicaciones eh, que ha hecho el movimiento pro-amnistía ahora son consideradas eh, como delitos terroristas. Sí, es una sentencia completamente política. O sea, eh, ellos eh, dicen que encima eh, si de lo que nos ponen digamos, desde el tiempo, cuando esta denuncia ha la denuncia, sino la denuncia y la solidaridad por los represalianos. Entonces, porque hacen esto es decir que, yo, en vez de ser que hacemos lo hacíamos, sino por órdenes de ETA, por lo menos sí con la intención de subvertir el orden constitucional. Y, eh, en el caso de la solidaridad, por ejemplo, es muy claro que hablan siempre de que no sería ilícito el apoyo a los presos, eso, pero claro, nosotros no apoyamos a todos los solo apoyamos a los que consideramos presos políticos vascos Y esa definición de presos políticos vascos es una difícil emisión que da ETA sus militantes. Por lo tanto, el considerar que hay políticos vascos aquí es, eh, pues eso un mandato de ETA. O sea que, como alguien diría, a partir de hoy nadie puede nombrar la palabra de presos políticos, nadie puede anunciar eh, las torturas, eh, nadie puede exigir que se vayan, por supuesto... El mejor riesgo de ser considerado eh, terrorista pero eso por supuesto pues eh, eso no es algo que van a conseguir no lo van a conseguir porque este pueblo con organismos o sinismos siempre ha sido siempre ha sido solidario y siempre ha hecho frente a la recresión y eso es lo que hay